...tres años de aquello, nuestro vecino se enfrenta a una pena de nueve años de prisión. El juicio se iniciará el próximo 30 de abril y que se alargará durante varias semanas. Imanol es un militante político de izquierdas y abertzales, implicado en la vida política y social de ese Estado, que desarrollaba y desarrolla una actividad política pública por todos y todos conocida. Pero no solamente se ha implicado en la vida política y social de ese estado sino que también lo ha hecho y de manera activa en la puesta en marcha y consolidación del nuevo escenario abierto en Euskal Herria, trabajando a favor de un nuevo escenario de paz y como se recoge en el acuerdo de Guernica y en la declaración de Ayete por parte de la comunidad internacional. A nuestro entender nos encontramos ante un juicio de marcado carácter político. Lo que está en juego en este juicio son derechos civiles y políticos, que están en la base de las democracias formales, como son el derecho de asociación, el derecho de expresión y el derecho a la participación electoral. ¿Es acaso democrático que una persona pueda ser encarcelada durante nueve años por querer impulsar una plataforma electoral?